Es un enorme orgullo y una, una enorme alegría lo que me causa de pronto este film. Sobre todo porque está viniendo de otro país, generado por un movimiento en otro país. Nada más y nada menos que la cuna del básquetbol. O sea que lo hace doblemente apetitoso. Y, y en buena hora que suceda, en buena hora.、Eh, pasa el tiempo. ¿Y qué cosas se te vienen a la cabeza? ¿Se agranda mucho más lo que en ese momento consiguieron? ¿Eran conscientes? ¿Son más conscientes ahora? Mi situación es el hecho de haber estado un poco fuera, ¿no? Tanto tiempo fuera del de, de país, de mi ciudad. Y ahora que ya estoy un poco más instalado, entré a vivenciar lo que es y a sentirle un poco, vamos a llamarle el sabor de lo que se logró. Y ya lo he mencionado, que es a través sobre todo de la gratitud. Lo agradecido que la gente, el reconocimiento, siempre digo, es lo que queda. Entonces, eso a mí me, me place muchísimo. Y es más, me desafía mucho más en lo, que, en lo que tenga que hacer. Porque es una especie de obligación. ¿Se puede transmitir todo lo que esta generación.? Cuando hablo de toda la generación, hablo de todos, cuerpo técnico incluido, todos los que han logrado,、eh, ¿se puede transmitir、eh, esa vivencia o, o parte de esa vivencia? ¿Hay otra que no, que, que, que se nace con eso? la vivencia, claro que se p u e d e transmitir. No nos olvidemos que el camino fue diseñado de una manera. Hoy no sé si hay, se podría repetir de la misma manera. Pero un diseño que lo que yo creo fue diseñado sobre todo con muchos valores por parte de los jugadores, por parte de la comisión técnica, por parte de la dirigencia. O sea, fue muy nutrido. Vos repasas un poco cada situación y uno que estuvo metido en toda esa trayectoria, algunos c o n o c i é n d o lo de más jóvenes también.、Eh, muy nutrido de valores. Entonces. Eh, es más, tenemos casi la obligación de transmitir eso, por lo menos mostrar cuál fue el camino. Después, los resultados、eh, bueno, no te garantiza nadie los resultados que tenían la obligación de ir generándolos, pero、eh, sí, que pueden, sí que se pueden hablar, sí que se pueden mostrar.、Eh, vos, que conocés tanto desde adentro, porque fuiste uno de los cocineros. De este plato exquisito que fue la, la Generación Dorada, digo, ¿se puede volver a dar una constelación de jugadores tan buenos, todos juntos en una misma camada, en una, en una misma etapa? Mira, Fabián, e、eh, eh, eh, indudablemente que no es la primera vez que escucho este tipo de cosas, y, y suena a veces como que n o s quita la ilusión de pensar en un futuro equipo argentino que pueda llegar. Yo creo que nadie es adivino para decirlo. Seguro, ¿eh? seguro, seguro, Pero creo que tenemos que ser,、eh, tener muchísimas esperanzas en nuestros jóvenes, nuestros jugadores, para por lo menos intentarlo.、Eh, si vos decís, lo comparamos, no hay que comparar más. No hay que comparar más. Hay que seguir de la manera que estás trabajando. ¿Quién te dice que el día de mañana.? No van a aparecer nuevos g i n ó b i l i nuevo Berto,、eh, escolas. Pero capaz que aparezcan mejores. Y si el... alguna vez aparecieron, pueden volver a aparecer. Pero quedate tranquilo, creo que Argentina siempre tuvo talento en m á s q u e t b o Siempre. Algunos fueron un poco、eh, determinantes porque vivieron otras situaciones. Un éxodo a, a los mejores estamentos, a los mejores clubes, que les permitió elevar el techo de crecimiento. O sea,、eh, hay que soñar y hay que ser ricos en sueño s y en ilusión. ¿Volverías a ponerte al frente hoy de un desafío tan lindo como ese que tuviste en aquel momento? Mira, el camino, ya casi estoy, estoy con 64 años. ¿Eso es un pibe? Soy un pibe, soy un pibe. El camino transcurrido en este, en esto digo,、eh, yo aprendí una frase una vez que leí por ahí que dice: nunca digas nunca. Y me ha tocado vivirlo, ¿eh? Y bueno, y acá estoy. Bien, bien. r u b n nada, felicitaciones.、Eh, me quedo con lo que dijiste al principio, ¿no? Que Olympic Channel, que no es un canal nuestro, no es una producción nuestra, haya elegido a Campanella, que ya tuvo su Oscar, en、eh, la cúpula del cine. Eh, para, para elegir esta, esta nueva edición de la Generación Dorada,、eh, lo que dice Mike Kriseski de las escuelas que se habla en el mundo y que la Argentina es、eh, una de esas escuelas de básquetbol, mucho tuviste que ver, así que nada, solo felicitaciones. Y como siempre, me gusta decirte, yo soy un tipo muy agradecido, gracias, gracias por, por todo lo que te tocó hacer, gracias por transmitirlo de esa manera y, y gracias por continuar con tu tarea desde un lugar. Que era casi el mismo que cuando empezaste. Bueno, espero seguir así. Espero que sea siempre un elemento esto de los reconocimientos, de recordarte, un elemento que me impulse hacia adelante, a buscar nuevos desafíos. Estoy seguro que cuando no sienta más eso, solito voy a, voy a levantar el pie del acelerador. Gracias, Rubén. Hasta siempre.